Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos、eh, cómo va esta actividad que comenzaron, si no me equivoco, ayer. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar, como siempre, por contactarme, por contactarnos y visibilizar y acompañar esta, esta lucha y cada movida que llevamos adelante.、Eh, y como bien decías,、eh, desde nuestro sindicato estamos llevando adelante esta colecta de firmas. Eh, pueden encontrar los libros en todas las sucursales、eh, de, de Banco Nación y acá en el sindicato.、Eh, la idea es, es, es pasar el millón, el millón de firmas,、eh, ojalá sean muchísimas más,、eh, que la sociedad acompañe esta, este rechazo de privatización hacia nuestro banco que quiere、eh, llevar adelante el gobierno nacional. para que, bueno, Eh, todos sabemos que eso no solamente afecta a los empleados、eh, de Banco n a c i o n a lo largo y a lo ancho del país, sino que a toda la población, porque es un icono de la soberanía nacional, el Banco de la Nación Argentina.、Uh -huh. eh, el gobierno lo puso en su mira de entrada.、Eh, después se, se morigeró un poco esa primera gran ofensiva, pero hay, hay otros sectores del Banco n a c i o n a l que no son el banco mismo, como su compañía de seguros, y, y bueno,、eh, que. Parecen ser negocios más apetecibles. ¿Qué es lo que ustedes escuchan? ¿Qué es lo que se conversa por ahí en los nichos del poder que de alguna manera van derramando hacia, hacia el personal y demás? La realidad es que, como vos decís, desde incluso antes de la función de este gobierno,、eh, está en la mira el Banco Nacional. Creo que es la gallina de los huevos de oro. Entonces están apuntando a una empresa. A una empresa、eh, Vendérsela a algún amigo, hacer algún negocio medio ahí amigable con, con, con, con algún sector ha、eh, llegado al, al gobierno nacional.、Eh, con empresas que no solamente es Banco Nación, como bien decías, tiene Nación Servicios, Nación Bursátil, Nación Seguro.、Eh. La realidad es que no se dice mucho. Hemos preguntado una y mil veces cuál es la necesidad y la urgencia de la privatización del banco y no hay una respuesta. Entonces,、eh, la, al, ante la l s t a no respuesta, nosotros lo que hacemos como trabajadores y como ciudadanos es salir a la calle, como salimos el día 24 de enero.、Eh, con eso tuvimos una, con la gente en la calle, con los bancarios en la calle, tuvimos una, una pequeña gran victoria, diría yo que fue la caída no solamente del artículo que、eh, Permitía y dejaba explícito y por escrito la privatización del Banco Nación y su posterior venta, sino que además la caída de la ley ómnibus, pero no contentos con eso, por supuesto, el Gobierno Nacional va aún más y sigue queriendo llevar adelante este intento privatizador, y hay sectores del Gobierno que,、eh, en conjunto con directores que han puesto en nuestro banco, Eh, quieren seguir llevando adelante el cambio de figura societaria para, seguir, para poder finalmente transformarlo en una sociedad anónima y una posterior venta. La realidad es que no tenemos una respuesta ante、eh, la pregunta que nos hacemos todos: que, ¿cuál es la necesidad y cuál es la urgencia de privatizar? ¿Y por qué surge esta necesidad, según ellos, desde el gobierno de privatización? Porque el banco es una empresa que es eficiente, es rentable y que.、Eh, a estos 133 años de historia que tiene, nunca ha arrojado、eh, déficit ni balances negativos, ni mucho menos ha sido、eh, no rentable,、uh -huh. todo lo contrario. Y está demostrado, no, no son opiniones, está demostrado en, en los balances del banco, lo, lo, lo, lo pueden ver, es, está totalmente al alcance de, de toda la ciudadanía y de todas las personas. Vienen manteniendo diálogo desde el sindicato con diputados y diputadas nacionales que en algún momento serán llamados a tratar este tema si, si avanza. Es decir, bueno, ya formaba parte de la ley o m n i b u s Esto se sabe que terminó en, una, en un fracaso del gobierno, pero está abierta la puerta que de algún otro modo el gobierno vuelva a la carga. El sindicato viene conversando con diputados y diputadas, sobre todo de, de sectores. Este, No sé si decir amigables al gobierno o que no se sabe del todo dónde están parados. Sí, eh, venimos eh, teniendo reuniones y conversaciones con、eh, diputados y, diputa y diputadas de, de distintos extractos políticos.、Eh, siempre hemos、eh, hablado con、eh, diputados y diputadas del peronismo. que... Apoyan、eh, de forma contundente nuestras medidas, nuestra, nuestros reclamos y nuestra lucha. Y、eh, tuvimos la posibilidad de、eh, conversar con、eh, la diputada Colli en su momento, que fue firmante de, de un proyecto en contra de la privatización de, del Banco Nación.、Eh, después no hemos conversado con. Con otro s t r a c t o Sí, s estamos conversando a nivel provincial y municipal ahora y visitando、eh, bueno, la legislatura, el municipio,、eh, haciendo visibilizar esta, esta、um, acción que estamos llevando adelante y, bueno, pidiéndole como ciudadanos individuales、eh, a cada uno de los representantes del pueblo pampeano y del municipio de Santa Rosa que,、eh, por favor, acompañen con su firma y que, bueno, Quien no acompaña, por ahí escuchar por qué no acompaña. Y hemos tenido、eh, encuentros con, con todos lo, los bloques. Bien, Gisley, te agradecemos el, el contacto, por supuesto, y si quieres agregar algo más, te escuchamos. Bueno,、eh, gracias a ustedes, y invitamos a, a toda la, la comunidad que se acerque. Eh, a las distintas sucursales de Banco Nación en toda la provincia y en todo el país.、Eh, por cada sucursal hay un libro, soliciten el libro, acompañen con su firma. Es muy importante mantener la, la soberanía como argentinos de tener un banco público nacional que asista y que sea,、eh, bueno, por supuesto, público. Federal y, que, y de fomento. Así que agradecemos a todos y a todas la colaboración, los que esperamos en, en todas las s u p u r s a l e s o acá mismo en la sede del sindicato, para acompañar con su firma y poder así dar, dar nuevamente un, un hito de, de, de un montón de personas que se oponen a, a ciertas políticas avasallantes por parte del Gobierno Nacional.